de rascada Lo mismo pica en la oreja que te pican lo demás. Los profesores han visto un baile tan singular. Quieren unirse la fiesta para poder.